y en muchos la otra oreja Hola, hola. Damos comienzo al programa 474 de La ya Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Eh, sí, Lara, pero no me interrumpas. Sí, eh estamos eh, eh adecuadamente por eh, por orden, ¿no? Eh bueno, eh, decía un programa lleno de superchollensoras, un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Claro. Ya soy Lara. Sí, Lara. Hola, Edmund Ashman. Hola, Lara. Este, bueno, y aquí empezamos un programa lleno de superchollensoras iba diciendo hasta que Lara me interrumpió, un programa musicalmente incorrecto y nuestro mail otrooreja@gmail.com. Rionach Vansoria. Sí, hola Rionach Vansoria. Y abuelo, te quiero. Sí, también, yo también te quiero, pero eso no te da derecho a interrumpirme. Sí, ya pasó eso. Bueno, y bueno, listo. Eh, pero ¿sabés el Facebook? El eh, no. Sí, lo sabés, sí. Sí lo. ¿Qué? ¿Eh? Sí lo sabés, es la otra oreja en el Facebook. Dale. Dale, sí, sí. El, la Otra Oreja y ahí tenés los programas anteriores eh, de La Otra Oreja. Sí, eso es. Perfectamente. Bueno, y estamos emitiendo desde Radio de la Azotea y hacemos este programa con un operador. En la operación Pablo Guso. En la operación psicotécnica de este programa. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y Lara la otra con... oreja. La otra oreja, ¿viste? Ahí está el el Facebook. Eh y hoy también nos eh, nos locuta no solamente Quique Pesoa, Liliana Daunes, sino también está eh Soraya, ¿sí? Eh bueno, sí. Y, bueno, y saludamos antes de empezar el programa musicalmente a Mirta Baravalle que nos que llamamos hoy, que nos mandó un mensaje, un abrazo enorme, Mirta Baravalle, madre de de Plaza de Mayo, línea fundadora. También saludamos a Norita que finalizando el programa anterior nos llamó este cuando estamos cerrando el programa, ¿no? Bueno, abrazos a las dos y en 10 días estamos. Pois, doy, pues poner un poquito de música. Ay, bueno. Sí. Entonces empezamos la otra oreja de hoy. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja Argenta. Por bueno, hoy a Mar del Plata llegará un dúo muy querido, muy apreciado, eh que hace 51 años nos cantaba ciertas canciones aquí en en Mar del Plata en el Teatro de la Comedia Malplatense y tenemos la palabra de Miguel Cantilo. Está este viernes en el Teatro Colón, no de Mar del Plata y ahí vamos a encontrarnos personalmente y nos vamos a abrazar con Miguel Cantilo y Jorge Duries, Pedro y Pablo. Pero tenemos la palabra de ellos. Hola, buenas tardes. Este este es un aporte para el programa la otra oreja de Eduardo Nesman para quien mando un gran saludo y de paso presento un par de temas de Pedro y Pablo para compartir con la gente. Vamos a escuchar primero Padre Francisco, que es un tema emblemático y que tiene que ver también con la historia que vamos a contar a continuación. Padre Francisco les pregunte lo que piensa sobre Cristo tienen otra preocupación Padre Francisco le han negado un nuevo clavo al crucifijo Pues se lo llevo así pedir a Jesús manos para invocar dedicada a los acerotes del tercer mundo. Bueno, Cuando Nación Cacao vamos a escuchar, Padre Francisco, fue estrenada en el Teatro de la Comedia Marplatense en el año 71, verano del 71. Eh era un ámbito muy particular en el que nos presentamos junto a la Cofradía de la Flor Solar, un teatro medio subterráneo en todo el sentido porque era ubicado en, en la parte inferior, había que bajar pero era eh tremendamente eh, convocante para la gente de Mar del Plata que andaba sin mucho que hacer durante la temporada y se encontraba con una especie de programación de rock eh muy particular para esa época la cofradía y, Pedro y Pablo eh nosotros estrenamos esa canción ahí eh y Gregorio Nasman que era el el director, el dueño del teatro, nos albergó, nos dio con mucha generosidad los horarios eh más privilegiados de de del de, de la tarde noche para que presentáramos nuestros materiales. Así que siempre vamos a tener un muy buen recuerdo del teatro de la comedia matplatense y porque además forjó nuestra relación con la cofradía Flor Solar, porque ahí nos conocimos y ahí comenzaron comenzamos nuestra relación de muchos años musical que quedó plasmada en varios discos de Pedro y Pablo y subsiguientes. Ahora les propongo escuchar otra canción que era emblemática por supuesto en la época en esa aquella época porque ya estaba difundida previamente En radios y medios de difusión masivos Que era la marcha de la bronca Se le presento esta canción En su versión original Para el programa La Otra Oreja Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Cada cuando aplana luz del día sacan a pasear su hipocresía bronca de la brava de la mía bronca que se puede recitar para lo que toman lo que es nuestro con el guante de disimular para el que maneja los violines Dhe la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor Con el as de espadas nos domina Y con el de bastos entra la riz, la riz, la riz Marcha, un, dos Mi bronca bronca por que matan con descaro pero nunca nada queda claro bronca por que roba el saltante pero también roba el comerciante bronca por que te ha prohibido todo hasta lo que hare de cualquier modo bronca por que no se para fianza si no se encarcelan la esperanza banja banja banja <ríe> los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación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 Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Y hace cincuenta y pico de años cincuenta y un años eh, con mi hermano El Colo jugábamos a que éramos Pedro y Pablo Claro, el Colo era Colo y Miguel Cantilo era Colo y tenía rulos y mm, Jorge Durietz O a sea, Pablo del dúo Pedro y Pablo, Ira Castaño, ¿no? Y no tenía tantos rulos, yo tenía ciertas ondas eh, y éramos parecidos, entonces jugábamos a que éramos Pedro y Pablo. Eh y yo aprendí a hacer una voz más nasal y a jugar a que hacía la segunda voz, ¿no? A desafinar uh, simulando una segunda voz. Eh pero bueno, y y tolerábamos a a Pedro y Pablo, a la Cofrade, a la Flor Solar, a su yenericianto rock nacional eh todos los días en el Teatro de La Comedia Matplatense, ¿no? Eh era un sacrificio, imagínense, ¿no? Los oyentes eh a escuchar todo el rock eh nacional, ¿no? con poca gente en el público Eh, pero este la calidez y la calidad musical era increíble. Bueno, y ahora vamos a a escuchar eh una canción que mm, oficialmente eh se llamaba de una manera, pero se la conocía por otra. En el recital lo lo difundían como en vivo, como Los perros homicidas. Eh bueno, y hablando de perros homicidas, ¿no? Eh la represión policial, eh ayer se cumplió un aniversario más del secuestro y desaparición de Luciano Arruga y de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, ¿no? Y aquí en Mar del Plata hicimos intervenciones con la Asamblea por una sociedad sin fascismo en la Plaza Mitre y en la Municipalidad. Bueno, y eh lamentablemente, ¿no? Pero bueno, eh felizmente lo hicimos. Eh esta vamos a volver a Pedro y Pablo, Sigmel sí, Cantilo y Jorge Duriez que dieron testimonio en la película Gregorio Pornachman. Y y así lo juntábamos. Nos abrimos a a una competencia de otro dúo que que era muy bueno, porque se veía que que se venía como como perfilando como muy popular programilas lo lo, por los que se escuchaba, no no era que ya estuvieran conocidos, sino por lo que uno escuchaba se da cuenta que era como una prolongación de lo de los gatos, ¿no? Así una especie de canción en ese estilo. Y por más que no era ideológico ni tenía un protesta ni nada, pero, pero uno enseguida captaba que iban a ser populares. Eh yo recuerdo alguna alguna situación en donde había mucho policía civil y que vos le preguntaste a mi hijo si hacemos eh apremios ilegales ah claro. los a perros a los sí, perros yo creo que los perros yo en ese día es porque cantábamos y decíamos los perros policías los perros policías exactamente Sau uso criminal tu corpo solo una violata piacere con carro somnicida mordiendo tu herida si el juguete es otro Pedro y Pablo, de Emil Cantilo y Jorge Durietz, seguramente van a cantar esta canción hermosísima, esta canción de amor, que presentamos una subversión, interpretado por Pedro Aznar, ni más ni menos. Pedro y Pablo, que van a estar este viernes en el Teatro Colón de Mar del Plata, Catalina Bahía, por la otra oreja. Alina tenía la rutina Deleté no crepúsculo en la piel Su cama la cadece en una esquina Sus tardías de pecho en un vaivén Natalia sabía el argumento de la samba en una rota por amor me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción traveso contraveso R provinja As y zli De tiskie Ishti Ishi sus su rakti e s q n can q n q Orajida cominciano bucana la profonda che illumina la mirada marrone pare impar lar labi sul labi sul labi I të bajas La mirada en el techo de los días La ceniza en el suelo del crudon Y su nombre arrugado en una silla la fuga che combina mi men lenaltus e la del sor un retratto de fuego catalina con brutina del vento caraco es escuchando desde la otra oreja